¿Nunca había ganado en Santa Rosa No, no, era una cuota una pendiente, que lo, justo hoy lo habíamos hablado, el técnico lo había dicho, que creo que había jugado ocho partidos acá y no había podido ganar nunca. Que podía ser la, ojalá que esta sea la primera vez, bueno, se dio con un partido creo que... La cancha no deja de ser un buen fútbol, pero creo que fuimos contundentes a la hora de atacar. ¿Cómo habían pensado el partido? ¿Cuáles fueron las claves? Nah, siempre con, con nuestras armas, ¿no? sabíamos que ellos hacen un juego sucio de pelotazo y eso. Tratar de recuperar la pelota y cuando agarramos la pelota tratar de hacer el juego nuestro que, que por ahora no está dando resultados ¿no? y, y se nos dio. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos de, de Ferro? ¿Están para, para liderar el grupo? Ah, no sé si para liderar, vamos a ir paso a paso. La primera meta que tenemos es tratar de clasificar entre los primeros tres, ¿no? Así que sea primero, segundo, tercero, bienvenido sea.